Esta siesta que nos fue que esto que lo otro, una banda local a la que por supuesto estamos apoyando en esta movida de la presentación de sus cuatro temas inéditos esta noche en el canal provincial, en el canal 3 y también en el canal de YouTube de la banda. Le vale, vamos a tirar un, okay, un pulgar arriba porque estamos apoyando a nuestra banda local desde hace rato, ¿no es cierto Nina? Nina también sabe de eso y promueve de vez en cuando que le demos un manijazo a un evento. A un evento como el de esta noche. Bien, esto viene bastante bien y se han ido acomodando los melones en el camino, mientras llega esta última parte del programa, que es la parte donde solemos hablar de militancias y hoy lo vamos a hacer. Este, nos vamos a introducir rápidamente en la primera conversación que queremos tener y que es con Matías Apegno, como habíamos prometido en la jornada de ayer. Hola Matías, ¿cómo te vas? Eh, Juan Pablo Bertolini te saluda. Me, me presento. Por... Hola. ¿Cómo anda? ¿En militancia? Estoy, no sabía que y iba a estar en militancia, no, no, ca no cojaría caíste, caíste ahí en la, en la zona de militancias porque eh, de verdad y de alguna manera lo hablábamos ayer con Lautaro, esto de llevar adelante y ser uno de los corazones del Festival PAM que está eh, este, justo ahora por romper su quinto huevo está por nacer dentro de un rato la quinta edición del festival y es todo un laburo artesanal si se quiere pero muy a pulmón Matías que hacen y es verdaderamente comparable a una militancia que están realizando ¿no? ¿No lo sentís un poco así? Sí, no, bueno, es que me pongo a pensar en otros militantes, o sea... Claro, claro. Me pongo a pensar en un piqui pumilla, digamos, me, no le llego ni, ni a los talones. Pero sí, ponga, pongámosle más que militante artesano de esto, para, para no usar un término tan grandilocuente. Muy bien, muy bien. La idea es que, viste por ahí, eh, realmente cuando hay un compromiso muy grande este corazón tomado y trabajado, este por ahí nos amparamos en esa sensación sí, sí, que puede Sí, sí, ahí, que ahí puede me dar. hago cargo, ahí me hago cargo. Ahí ¿viste? me hago cargo. Sí, porque la verdad que bueno, con esto sabemos que con Lautaro no ganamos un peso. Eh, somos parte de Radio Kermés ambos y, y contamos con el apoyo de de la militancia de todo el equipo de la radio. Eh, eh, y, y justamente por corazón con Lautaro Es que la gente nos acompaña Y, y hace cosas por el festival gratis Nos hace videos, nos hace eh, entrevistas eh, La Vero trae la obra de teatro, se la pone al hombro Y, y bueno, así que nosotros agradecidos Y además se van dando también un montón de gestos de, otros, de otras personas, de algunas instituciones que lo van haciendo posible, pero definitivamente ustedes han sido el engrudo, eh, el engrudo que hacía falta para que el festival cuajara. Eh, mientras hablamos estoy tratando de eh, conectar con Iñaki Echeverría. Matías, ¿podés decirnos algo de él? Iñaki Echeverría eh, va a estar mañana en Santa Rosa, es ilustrador... Eh, trabaja en Página 12, entre otros medios, Tiene, se ha especializado en novela gráfica, esto es eh, agarrar un texto de una novela justamente, que es un texto largo, y convertirlo en viñetas de historieta. Es todo un arte y lo último que ha hecho es el libro ESMA, con Juan Carrá, que lo va a presentar mañana a las seis y media de la tarde en la librería 451 Libros, en un lindo encuentro que va a ser con té y budines Así ah, que esa bueno. es una de las actividades que va, que va a tener Iñaki mañana eh, No sé si ya nos está escuchando, Iñaki Hola. Hola, Juan Pablo Bertolini te saluda, Iñaki Echeverría, ¿estás ahí? Está, está entrando la comunicación Matías, pero está bueno, está buena tu síntesis, ahí nos está escuchando, o sea Iñaki, mira, se nota cómo cambió el audio ah, en nuestro. Yo no lo escucho a él. Bueno, pero ahora nos va a saludar seguramente. O no, Iñaki Echeverría, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Que están Bien, bien. Estábamos hablando con, con Matías y me empezó a contar un poco este, acerca de tu background, de dónde venías. Eh, Iñaki nacido en Balcarce, este, Matías nos hacía un, un... no sé si lo hizo bien, Matías. Te <risa> habrá dicho, ¿no? Presentate, si quieres un poquitito y contanos acerca de la actividad que van a tener mañana. Matías, muchas gracias. Listo. Ahí lo dejamos a Matías que vaya a seguir con la confección de la organización que de, claro del bien. festival este impresionante la quinta edición del del Pam y bueno Iñaki cómo cómo lo cómo lo def te autodefinirías y un poco cómo va a ser lo de mañana cuando ya estés en Santa Rosa bueno a ver eh, qué hago <risa> una mezcla de cosas este soy el típico dibujante que arrancó estudiando arquitectura Se recibió, trabajo de arquitecto y después se dio el gusto de, de hacer lo que realmente quería, que era dibujar. Este, y bueno, a ver, ¿qué hago? Básicamente hago humor gráfico, trabajo para Página 2 y para, otro, para otros medios haciendo tanto humor gráfico como, como ilustración. Eh, ilustración para diferentes editoriales, tanto de, de, de chicos como de adultos. Este, y bueno, y mañana lo que vamos a hacer es como una, tener como una aproximación a... Este, a, un, bueno, a, un, a una especie de taller intensivo de, de novela gráfica o cómic, como, como cada uno le guste llamarlo. Este, y después también vamos a hacer un mural y vamos a hablar también en una escuela sobre, sobre un libro que, que salió hace un par de años, que hice con Gabriela Cabezón Cámara, que se llama Bella, este, que es un, bueno, una que, es, que le están trabajando justo en una escuela, entonces cosa que me hace mucha ilusión ver cómo, cómo los chicos trabajan eh, ese libro, que es un libro muy duro, que, que habla sobre una, sobre una chica en, en situación de trata, y bueno, me, me, me hace ilusión ver cómo, cómo, cómo lo trabajan, de qué manera. Che, qué lindos laburos, esto con Gabriela Cabezón Cámara, estás hablando de Bella, le viste la cara a Dios. Exactamente, y exactamente. Qué, qué, qué, qué, qué importante, ¿no? También, o sea, me, estoy, me voy tratando de imaginar el peso específico también de tu obra, que al principio decís, bueno, sí, un poco como jugando, terminaste haciendo lo que querías, pero qué camino medio tortuoso por, <risa> por, la, por los claustros y es bastante pero es bastante común en en, en la gente que se ha dedicado al dibujo o al humor gráfico que nada es, es, es una decisión decir a los dieciocho años bueno no me dedico a lo que quiero que es dibujar eh, quizás ahora sea como más fácil está más visto pero la verdad que no sé hace quince años no no no era tan así y fue una nada fue una una, una decisión una eh, era más fácil decirle a mis viejos que quería estudiar, a ver, como toda persona, como todo chico del interior de la provincia de Buenos Aires, me fui a estudiar a, lejos de mi, de, de mi casa y era, ma, era más fácil decirle que me iba a estudiar arquitectura que me iba a hacer dibujitos. ¿viste? <risa> Ahí está, la explicación más sencilla y sintética <risa> del por qué. No, es que absolutamente, es que para mí realmente son dibujitos, es como una... Este, a veces tengo la, la sensación, viste, que un día viene y me dice, che, se terminó la beca, ahora tenés que laburar, de verdad. Ahora vas porque a tener que laburar. Ahora tenés que laburar, porque <risas> no es cierto que hay un lugar donde eh, hay cierta culpa en decir trabajo de lo que me gusta. pensaba que antes dibujaba en mis ratos libres y ahora dibujo todo el día. Este, entonces ya no entendés cuándo estás laburando, cuándo estás dibujando, cosa que no me quejo porque la verdad es, es, es un privilegio eh, poder hacer ¿no? lo que uno le gusta, vivir de lo que uno le gusta. Qué bueno, qué bueno lo que relatás. ¿Y cómo, cómo conectaste, Iñaki, con el Festival PAM o con alguno de estos dos tipos que, que se encargan de ponérselo al hombro? <risa> bueno, a ver, en realidad ahora, ahora sacamos un libro con Juan Carrá, eh, que es un, un cronista, que, que, es un poco a, que, que ha ido a todos los PAM. Este, es un, una especie como de, de, de padrino este, del festival. Y, bueno, y, a, y a raíz de este libro, que es, se llama ESMA, que es sobre, bueno, sobre la ESMA, ¿no? Eh, eso es una crónica ilustrada sobre, sobre el juicio, el mega juicio, la mega causa ESMA, que ese es el juicio más, más grande que se ha hecho en Argentina, que, eh, que es en base a lo, a, las, a, lo, a lo que pasó en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. Y a raíz de este libro, bueno, nos, nos, nos invitaron ahí al, al festival para, bueno, un poco para mostrarlo, para hablar de eso, y a raíz de esto el tema de los talleres y... Este, talleres, murales y todo lo que, lo que haya que hacer. Eh, Iñaki, recién me porfiaba un poco Matías que lo de ellos por ahí no era militancia porque él lo veía como a los grandes militantes y no se quería poner en esa misma línea y yo le insistí por el hecho de que por ahí muchas veces en alguna de estas actividades sobre todo como la de Matías y Lautaro este, hay, una, hay mucho corazón hay mucha resolución de, y mucho volverse ejecutivo para resolver un tema que, que te sale de las venas, digamos, que te sale del alma y que es al final un producto que si no fuera por esa persistencia y ese cariño no se podría ver. Un, un poco absoluta, también tiene, tiene absoluta, algo de eso el, el trabajo que, que hiciste sobre ESMA, también no lo considerás así, ¿cómo lo ves a esto? No, de la, bueno, a de... ver, en realidad eso es, yo soy... el, el, el... Mi, yo, hablo de mi generación, ¿no? Somos como los hijos de la dictadura, ¿no? Somos, es decir, yo tengo la edad de los hijos recuperados, es decir, yo en, en, en la facultad, yo estudié en La Plata, eh, La Plata fue un, un lugar tremendo donde la mitad de la gente que conocía, de mis amigos, tenían tíos, eh, padres, tíos, eh, desaparecidos, era algo que se vivía muy de cerca, y, y la verdad que siempre quise hacer algo con, con ese tema, y la verdad nunca, nunca me cerraba bien que... Eh, porque es algo, de lo, por otro lado, que, de lo que se ha, ha hecho mucho y se ha hablado... En realidad no se ha hablado mucho, uno dice que se ha hablado mucho, pero estaría bien una, hablar un poco más todavía, ¿no? Más, más después de haber ido al juicio oís cosas que todavía que pensás que ya no las podés oír y las seguís oyendo. Eh, pero bueno, a ver, un poco era, era, era una apuesta y era una necesidad personal de, de hacer algo sobre este tema. La verdad que después, cuando, ves el, cuando, lo, ves list, cuando lo ves ya eh, publicado... Eh, no sé uno lo, lo toma como, como algo natural el, quizás el, el, el ojo ajeno es como te como que te habla como de bueno como de una obra importante es muy difícil uno involucrado desde el hacer eh, tomar como una obra visto como como una obra de importancia, porque si no también es muy difícil hacer desde ese lado, ¿no? Si, claro. te, si te paras en, bueno, voy a hacer una obra que, nada, no, no, me parece que, no, que, que terminas haciendo sí. agua y que no termina siendo real. En cambio, cuando te vas involucrando y, y vas planteando incluso tus dudas mientras, mientras lo vas haciendo, creo que es, que lo, no sé, creo que es un, un trabajo más sincero y creo como que llegás a buen puerto. A ver, lo que ha sucedido después del libro, sí, es muy hermoso, la verdad, que, que nos llegan cosas estamos más que agradecidos con, con, con lo que, las cosas que se han dicho, eh, el, el haber estado con, con madres y abuelas que nos han agradecido a nosotros por el libro, es, es, es algo claramente muy fuerte, pero te repito, creo que uno, nada, uno está en el hacer y uno lo hace con toda la tripa corazón posible. A ver, es que decís también de, de, de, de ellos, ¿no? A ver, pensá todo lo que cuesta hacer un festival también, ¿no? Claro, claro. El, el, el, el, a ver, yo vengo también de un pueblo de Balcarce, cada cosa que se hace le pones una, una garra terrible. Y yo creo que pasa por ahí, uno no estás pensando en todo lo que estás haciendo, lo haces y lo haces con amor porque es lo que, lo que te sale, y es lo que necesitas hacer. Y creo que nada, creo que el, el, los laburos, los diferentes laburos... Cuando uno vas, estás haciendo lo que te gusta, creo que le vas poniendo toda esa tripa y después siguen, salen cosas buenas porque nada, porque le metes corazón justamente, ¿no? Claro, es así como se logran algunas cosas, nada más, Si no es el, a, a través del compromiso espiritual y, y de sentimiento este, no lo vas a conseguir. Absu Ahora yo, absolutamente. Yo pre te preguntaba esta cuestión de la militancia más allá viste, de los laureles o de la autosatisfacción que, te puede, que se puede conseguir este, participando en algo o creando directamente este, sobre todo te preguntaba por la cuestión de que es en parte un ladrillo más que nos ayuda a construir memoria, hacer un trabajo sí. militante viste, de, de total, hablar con los, total, los más el... chicos Las más chicas para, para tener algo certero que contarles y que tenga que ver con ese, con ese conseguir memoria, verdad y justicia. Es que justamente el, el, el día el, el libro lo presentamos por primera vez en, en la ESMA eh, y medio como que, bueno, fue un poco eso lo que decíamos, que en realidad, el, el ¿qué queríamos con este libro? No sé, sumar, sumar una voz más. Es decir, sumar una voz quizás en un lenguaje de gente más joven, ¿no? Es decir, es, es un. un una crónica gráfica, es una novela gráfica sobre esto, es, es un, un modo más de contar que le llega a, a, a otra gente, que, quise, que no sé, a otro, otro público. Eh, hoy nada, hoy la información llega mucho por, la, por, eh, por lo visual, ¿no? Es decir, estamos en el siglo XXI, estamos más acostumbrados a mirar una película que a leer un libro y, y eso es real, eso es así. Entonces es interesante también mostrar... Eh, contar la historia desde otro lado, con, otra, con, otra, eh, con otros ojos Y sobre todo para la gente más joven eh, A la cual es muy extraño para uno Pero, pero la dictadura le parece algo lejísimo, lejísimo eh, Para uno, uno nada, uno creció con eso, ¿no? Uno, pero un chico de hoy de 20 años, no y, y lo ve lejos Y también esta es una manera como de acercarle, ¿no? Es decir, hemos de hecho tenido eh, Si nos han llegado comentarios de chicos muy jóvenes y nada, y ahí sí es donde, donde sentís como cierto orgullo, ¿no? Es decir, ves que un chico de 20 años que, que es muy, muy raro que se ponga a leer, no sé, La Voluntad, pero es, es, es más fácil quizás que poder leer este libro que, es, que, que habla, habla en su lenguaje y tiene su modo visual. Yo creo eso, no sé. En realidad, en conclusión es lo que decís vos, es un ladrillo más, es una voz más que se suma para la memoria de verdad y justicia. Es este, la verdad que un camino eh, por ahí en el que no, no esperábamos encontrarnos, me parece, Iñaki, y veo que vos este, estás poniendo una pieza fundamental que lleva, que lleva como parte de la obra, lleva un poco de, de tu sangre, de tu mirada. Nosotros desde en una radio comunitaria entendemos esto y bueno, es este, llamativo estar asistiendo también a tu desembarco acá eh, eh, y sabemos qué que es lo que vas a traer abajo del brazo Ahora Ahora sí, ya, ya nos dimos cuenta un poco todos. Bueno, este... bueno, pero, me ha, por otro lado, me da mucha ilusión ir a La Pampa, que es la última vez que fui creo que tenía 15 años. Así, así que me da mucha ilusión también, mira Mirá qué bueno, o sea, vas a tener una, una mirada también para comparar. Espero que, que nos vamos a encontrar pronto, Iñaki, este, mañana nomás, en esa Exacto. jornada que es sumamente prometedora. ¿Y qué, qué hay? hay? ¿Hay pinceles, lápices y hoy vamos, todo teoría? Un par teoría. de pinceles, un par de lápices, algo vamos a hacer seguro. Buenísimo, buenísimo. <ríe> Orientado entonces al público en general, a gente de 90 años o de 12? Exactamente, para todos, para cualquiera Muy bien No hay edad para esto Ahí creo que algunas y algunos se van a estar anotando, sobre todo estoy compartiendo acá este, la síntesis gráfica que hiciste y allá vamos, la Pampa, Festival PAM, jueves 29, en tu Facebook. Espero que después me contestás la solicitud de amistad. Pero ya, ya te la contesto. Soy, soy medio colgado con las redes sociales, me cuesta. pero Dale, sí. dale. Yo, yo por las dudas te lo reclamé públicamente. Perfecto, ya mirá, ya te pongo. Gracias, Iñaki. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, bueno, espero que nos vamos a encontrar mañana y que que el Festival PAM, la quinta edición, va a ser un golazo. Ya dentro de un ratito nomás rompe el quinto cascarón, el programa que tiene literatura y periodismo como protagonista y que vienen impulsando ya largamente Matías Apeino, que habló con nosotros hace un ratito, y Lautaro Bentivegna, ben ben